Hola, pequeños exploradores! Hoy vamos a viajar a un lugar mágico donde viven unas amigas muy especiales. Ellas hacen sonidos divertidos y nos ayudan a decir palabras todos los días. ¿Quieren conocerlas? Abramos la puerta mágica y descubramos a las vocales.